Fronteras del futuro. Una noticia esta semana ha sido importantísima porque nos abre las puertas a un futuro sin el SIDA. Una nueva eh, terapia eh, muy radicada en España, muy desarrollada por científicos españoles. Eh, eh, células en madre, trasplante y el segundo caso de curación de no hay rastro. Pues si no. Se ha publicado en la revista Nature este, eh, recientemente y hay el, el consorcio que lo ha llevado a cabo. Entre ellos eh, colabora una eh, organización española, Irsi, eh, Irsi Caixa, se llama exactamente, que son los que, dentro de todo este consorcio europeo, ...llevan a cabo la identificación de, del virus... ...es decir, si quedan rastros eh, del virus... ...después de someterse a estos tratamientos... ...si hay algún rastro... ...todo ello empleando las técnicas más avanzadas... ...de detección del, del virus del VIH... Eh, ...es el, el segundo caso... ...el primer caso ya fue... ...se, se conoce como el caso... ...el hombre de, de Berlín... ...que está ya perfectamente filiado ...y que lleva 11 años... ...sin eh, tener presencia eh, en los análisis... Eh, ...sin tener presencia del VIH... Eh, este segundo, ellos no quieren hablar de curación todavía. Por lo menos de momento eh, eh, los, los que llevan el, el, el caso eh, hablan de remisión pero todavía no de curación. En el caso del hombre de Berlín eh, es un caso muy específico porque eh, este hombre tenía un, un, un ha, ha habido otros casos en los que el, el virus ha remitido, pero al caso, al cabo del tiempo, por unas u otras circunstancias, cuando se ha eh, retirado la medicación eh, antiviral y demás, eh, ha, vuel ha vuelto a ha vuelto a rebrotar, a rebrotar, a rebrotar, ¿no? Pero en estos dos eh, casos de momento no el, el, el más eh, contundente, por así decirlo, como decimos, es el el hombre este de de Eh, es apellido Brown. y entonces eh, este, tenía, este, este paciente tenía una mutación, él estaba infectado por el virus del VIH y tenía una mutación en, uno de su, en un virus en el gen CCR5 delta 32 que tenía una particularidad una particularidad, ¿no? que eh, este error genético mm, eh, permite eh, impide, más que permite, impide al virus entrar a las, a las células e infectarlas, ¿no? Y es una particularidad, es un error genético eh, que poseen muy pocas personas, alrededor de un 1% de la población europea. Bueno, este individuo, Brown, lo tenía este error genético y eh, posteriormente a él se, de, se le diagnosticó una enfermedad, eh, una leucemia, un infoma Hodkin y entonces se le sometió pues al, al proceso habitual cuando se tienen este, este tipo de, de, de, de cáncer de, de, en las células sanguíneas ¿no? se le, inhibió, eh, se le eh, al final se le trasplantaron células madres de médula ósea para corregir el tema de la de la leucemia porque era eh, definitivamente el, lo que más eh, en riesgo ponía su vida puesto que el virus VIH con los retrovirales estaba controlado y mantenía una vida más o menos eh, aceptable una calidad de vida buena con estos eh, eh, medicamentos y lo que se vio es que eh, tras este tratamiento se le trasplantaron eh, células de otro place, de otro paciente que tenía eh, también esta misma eh, este mismo error genético pero no solo eh, en un alelo en una parte del, del gen sino en, en, en los dos alelos del, de este gen, ¿no? con lo cual digamos que se completó todavía más este, esta anomalía por así decirlo, lo que ha reportado al final, al cabo de los 11 años, es que este paciente, en todos los análisis, en todo el seguimiento que se le ha hecho, no ha vuelto a eh, evidenciar rastro uh -huh. ninguno o sea del virus. Del, eh, eh, en este caso parece que si sí dicen ya los expertos que si sí hay una curación. En el nuevo caso, que es un paciente de Londres, ha pasado, han pasado creo 16 meses eh, y eh, aunque el caso es un poco, es parecido, pero tiene algunas diferencias eh, en cuanto que si hay un eh, paciente, un donante con ese, eh, ese mm, error genético que ellos llaman en esos alelos pero eh, eh, no ha pasado suficiente como para decir que se haya curado eh, ellos dicen que de momento hay una reemisión sí, sí. Eh, porque no tiene ahora eh, medicación es, es el camino que se ha claro, iniciado lo que... lo que quiere decir ellos especifican y quieren dejar claro primero estos casos no son extrapolables a ningún otro ni eh, es posible eh, matar mosquitos a cañonazos es decir no la función fundamental pero... Claro. era curar a estas personas del eh, tema de, de la leucemia, que parecía que era la que, con la que se estaba jugando la vida, ¿Ah? por así decirlo, ¿no? Y que lo otro ha venido por añadidura, y que mm, no es mm, ni siquiera pensable, eh eh, mm, eh mm, Mantener a una persona que no tiene esta leu que no tiene leucemia este tratamiento porque sí sería poner en riesgo la vida de, de esa persona. Con lo cual no son tratamientos probables, aunque sí abren una puerta muy importante oh. al tema del trasplante de células madre de médula eh, ósea para poder tratar en el futuro, ir purificando, ir mejorando este sistema y que y, y, y el paciente no tenga la este, este la última y poder tratar de sí, Ojalá se pudiera extender a todo el mundo, pero eso es complicado. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros.